Estás escuchando Desde la Otra Oreja Sí, sí, se precisan niños para el amanecer eh, así eh, así mmm, dice la canción eh, de la música que estamos escuchando del de, ...de un cuarteto eh, uruguayo. Bien, y tenemos muchos mensajes... ...el jueves 17 de las 10 horas hora de Colombia... ...a través de la página de Facebook de la Fundación Hasta encontrarlo ...se hará entrega a la Jurisdicción Especial de Paz... Eh, ...la JEP del informe con solicitud de medidas cautelares... A ...archivos militares relacionados con causas de desapresión forzada... ...en la década del 80... ¿No? Se conectarán familiares en el exilio desde Francia, Uruguay, Costa Rica, Holanda y de diferentes ciudades de Colombia, quienes buscan sus desaparecidos y desaparecidas con la fundación hasta encontrarlo. ¿no? Los militares los desaparecieron, los archivos militares deben decir dónde están. Exactamente en la misma consigna que levantamos con las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora ¿no? que abran los archivos eh, tenemos eh, saludamos a Pablo Cala que vamos a estar en Colombia pero cerca y no nos vamos a poder abrazar pero este bueno, así son las geografías eh, Lili eh, que está escuchando Cristina de Capoma Andrea eh, Carmen Capdevila que nos mandó cuando pasábamos a las, a las patagónicas mmm, Del principio Abrazos patagónicos eh, Violeta de la Plaza de Mayo El Indio Vertis Que dice Que fuera Lewis de nuestro territorio Marichihueu eh, Sí, eso es Perfectamente bueno eh, Analia, Que visitó a Mirta Baravalle eh, Lautaro Que escuchó el programa Vivi Escobar que dice que está antojada un buen vino pero este o de una cerveza negra pero no, no sale no sale de casa para no traerme algo, va, eh, algo de. de escabio ¿no? eh, sí pero todavía no terminamos el programa ¿eh? este Tati Almeida, Isa de La Plata, eh, que dice. ...que salga lindo a tu programa... ...bueno, que le encantan las voces... ...que la próxima vez la va a hacer a coro con... ...con Lara, ¿no? ...la vamos a invitar... Eh, ...Victoria, desde algún lugar de Brasil... ...Genia, que está escuchando con Nerea y con Néstor... ...y dice que el domingo 20... ...un evento solidario para recaudar fondos... ...y continuar con la lucha... ...en la vía orgánica, ahí en Garay... 3930 ...de 16 a 0 horas... ...aquí en Mar del Plata... ...y... ...este... Eh, ...bueno y... Eh, no, no, ...no vamos a estar personalmente... ...pero sí con el... ...sí con el corazón... ...y mañana estaremos aquí... ...en la azotea, ¿no? ...en la murga, en ...muy bien... Eh, ...sí, perfecto... Eh, ...Fernando López también... ...está escuchando el programa... Lidia Frank, Mercedes de Neuquén también eh, hay muchas, muchos oyentes, ya, no, espera uno más, uno más, ¿sí? uno más, no. sí, uno más una... no, no nada eh, yo tengo un Malbec Postales de la Patagonia, dice eh, la Gladys Aristimunio desde la Patagonia, precisamente bueno, ojalá, ojalá Ojalá llegue eh, Pachi Gorricho, que está escuchando el programa Buen Viaje a Colombia. Eh, gracias, Pachi. ¿Y vamos a escuchar ahora la música? ¿Terminamos? ¿Qué pasa, Río? ¿Qué, qué protestas? Está bien. Eh, aquí los chicos mandan, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Entonces vamos a la música? Sí. Dale, pone, pone algo de Cuba. La historia de las sillas, Silvio Rodríguez. Ah, no, no. No, vamos a escuchar a Lolo, Micuchi y Morris. El siglo va. Algunos que prefieren aferrarse a lo que queda. Hay otros que están hartos porque nunca queda nada. Hay muchos que perdieron. Casi todas las batallas Hay otros por las dudas Aún esperan en trinchera Quizá de vez en cuando Se recuerde algún artista Algunos no tan pocos Hablarán de los fascistas Hay otros que aún sueñan Con que vuelva el Che Guevara Algunos los no de siempre Van perdiendo por goleada Algunos por amor Se acostaron hasta el alma Otros por vergüenza que hoy esconden sus miradas hay muchos que dejaron la poesía en cada puerta hay otros sin tapujos que quemaron sus banderas algunos que desean per jugar a maradona hay otros que planean una vida de quimeras hay muchos por monedas que se tiran a la lona hay otros acudidos Por el ruido de las botas, algunos tiran algo, es que nunca pasa nada. Hay otros aburridos de contar tantas hazañas. Hay muchos que perdieron casi todas las batallas. Hay otros en silencio que aún esperan otra guerra. Algunos por amores arruzaron una salada. Hay otros por vergüenza que hoy esconden sus miradas muchos que dejaron la poesía en cada puerta, hay otros sin capujos que quemaron sus banderas, algunos que desean ver jugar a Maradona, hay otros que planean una vida de quimeras, hay muchos por monedas que se tiran a la lona, hay otros que aún sueñan, con que vuelve el Che quedará, el siglo va. Y el siglo fue, porque el mundo fue y será una porquería ya lo sé. El siglo va, y el siglo fue, este mundo fue y será una maravilla ya lo sé. Escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos escuchando a Lolo Micucci, este platense, eh, compo compositor de músicas originales de cine, teatro, radio y televisión y también canciones para varios artistas nacionales, editó cinco discos solistas, pero nos gustan estas dos canciones. Eh, una que escuchamos recién con Morris, ni más ni menos, eh, El siglo va. Una y... locura. Una locura, sí, sí. Y ahora escuchamos Ella es un Beatle. ¿Nos gusta esta mm. canción? Por otra orilla si decidir nos rompe el corazón si amar así no tiene conclusión si ya no da el sol que un día brilló Mejor dejarlo aquí No pienses más Me duele como a vos Hay que seguir a puro corazón Si despertar te lleva a lo peor Soñar será vivir una vez como será la utopía de volver si transitar nos lleva al devenir mejor dejarlo aquí fragilidad estigma de tu ser voz que al cantar se vuelve coco y miel marea azul que en la noche ser te se entregas hasta morir Nos rompe el corazón y si se amar si no tiene conclusión, si ya no da el sol que un día brilló, mejor dejarlo aquí, no pienses mal, me duele como vos, hay que seguir a puro corazón Si despertar éva lo peor soñarse a vivir soñarse a vivir soñarse a vivir la otra oreja cubana. Este tema surgió de estas romanticidades cerca de San Valentín y descorchando un Don Valentín. ¿No? Malbec, te aclaro. Bueno, y alguien dijo, "También seamos revolucionarios en nuestra forma de amarnos. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo." donde tú puedas ser sin dejar de ser tú y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Lo escribió el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace, hace unos años. Y escuchamos ahora de Cuba la historia de las sillas. Hermoso tema, hermosa guitarra, de Silvio Rodríguez. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar.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 una canción de los niños de Cuba. Está... Ahí está, eh, varias veces eh, paseando por La Habana. Hemos visto eh, colegiales, estudiantes secundarios o primarios, haciendo conciertos en la calle. No solamente eh, tríos o cuartetos en cualquier bolichito, en cualquier esquina, sino a los estudiantes... Escuchamos la canción de los niños de Cuba. Todos los instrumentos ejecutados por los niños, ¿eh? La banda completa. Por otra oreja. Trece Yes, yes, yes. Bine bien si vos lo decís Lara está bien eh, y, y les gustó esta canción hollywoodense pero con una letra antiimperialista sorprendió sí. no se gustó río sí. te pareció normal oh, muy bien, muy bien. Eh, pero bueno está bien, está bien. Una locura, ¿no? Una locura antiimperialista. Eh, bueno, gracias Lucas Durso por acompañarnos, por lo menos hasta hoy. Eh, gracias por ser parte del programa. Eh, gracias a todos los oyentes y oyentas y oyentos de La Otra Oreja. Gracias a, a, a Lautaro, a Tefi, que escuchan el programa. No eh, eh, veo. Ay, Río, lo, de vuelta. Esto es radio. No, no se ve. no. se pero no. es pre precisamente porque sabes qué pasó. No. No, no sabes qué pasó. No. Este, bueno. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nada. No, no, no, no pasó nada. No te preocupes. Eh, Bueno, vamos a, a despedirnos con una versión de Marruecos, este, este país eh, patriarcal, machista, eh, que tiene bueno eh, que, es, eh, que está invadiendo la República Independiente Saharaui. Pero que algunos dicen que los saharaui están invadiendo, ¿no? Vamos a escuchar desde Marruecos. ليلة دس علي طويلة حيث كل شي كانت تراني فشي هدينا المرارا siempre. Hasta la victoria siempre. Los pentru ce de Lochrist. But I didn't see the cigar. I'm not the liar who had one cigar. Who made the noise? Who made La otra oreja. Allá se nieve a